el Elche, Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las nueve en punto de la mañana, tenemos 18 grados de temperatura y el termómetro va a subir. Y les damos la bienvenida a nuestro programa La Glorieta de este viernes. Bienvenido. 29 de enero nos toca hoy hacer balance de este mes que estamos a punto de despedir el primer mes de 2021 Nos deja muchas noticias, demasiadas. Comenzó con ese insólito asalto al Capitolio y con la toma de posesión de nuevo presidente en Estados Unidos. Le siguió la primera borrasca, la de Filomena, que nos dejó helados y cubiertos de nieve a la mayoría del país. Luego sufrimos el descontrol de la pandemia y el empeoramiento de la situación en Elche y en la comunidad valenciana en esta tercera ola, aunque podemos despedir el mes con una buena noticia, a no ser que los datos actualizados de hoy digan lo contrario, pero los ingresos en los hospitales de Elche se han estabilizado, aunque no la ocupación de la UCI, que se incrementó ayer, al igual que el número de fallecidos, que continúa siendo, por desgracia, un constante goteo, y con dos residencias de mayores en Elche, con un brote muy grave de COVID, el asilo de ancianos y la residencia de Altavix. Lo positivo es que la vacunación continúa, a pesar de los desacuerdos entre Europa y las farmacéuticas. Ya se han vacunado a más de 100.000 personas en la Comunidad Valenciana y ayer la consellera de Sanidad, Ana Barceló, dio órdenes que, de momento... ...no se les suministre la segunda dosis a todas aquellas personas... ...políticos y cargos públicos que se han vacunado sin que les tocase... ...también el mes acaba con un confinamiento perimetral de Ilche... ...y de las ciudades valencianas con más de 50.000 habitantes... ...unos 300 agentes de la Policía Local y Nacional van a controlar... ...a partir de las 3 de esta tarde y hasta las 6 de la madrugada del próximo lunes... ...que nadie pueda entrar o salir de nuestro municipio sin causa justificada. Son las medidas más restrictivas para poder frenar el incremento de contagios en Elche... ...donde la tasa de incidencia el pasado martes era de casi 1.800 casos... ...por cada 100.000 habitantes, muy por encima de la media nacional... ...e incluso de la autonómica, que es una de las más elevadas del país. El mes, además, nos ha dejado noticias curiosas o fantásticas, como... Que la NASA detectó hace dos semanas una señal de radio procedente de Ganímedes, uno de los satélites de Júpiter. Los responsables de la NASA se apresuraron a explicar que no fue una señal extraterrestre, sino más bien se debió a una función natural, a una señal provocada por electrones que oscilan a velocidad menor de la que giran, lo que hace que se amplifiquen las ondas de radio muy rápidamente. Pero al mundo no nos ha interesado esta explicación lógica, porque los humanos, queremos creer que no estamos solos en el cosmos y seguimos mirando hacia el universo anoche pudimos contemplar la primera luna llena del año se la conoce como la luna de hielo o la del frío pero ayer tuvimos temperaturas primaverales y hoy también por lo que nos quedamos con su otro nombre la luna del lobo porque estos animales suelen salir de noche para aullar a la luna. Con esa imagen nos quedamos y a ritmo de cumbia despedimos este mes de enero en este programa La Glorieta. Aulzo como un lobo a como un a la Pagué un alto precio por amarte tanto Y le pregunto a la luna Si como tú no hay ninguna Que llene mi corazón La luna me dijo que no sufra más Que prefieres estar sol y no verme llorar Por ti no lloraré La luna me dijo que otra encontraré que borre el recuerdo de lo que no fue por ti, No sufriré, aun su como lo va a la luna, aun su como lo va a la luna, para no que algún dígame de su amor, aun su como lo va a la luna, aun su como lo va a la luna, y en las noches de mi soledad que te encontraré que vorn recuerdo de lo que no fue por ti No sufriré A un socò lobo a la luna A un soòo lobo a la luna Para més Que algún dígame de su amor ha un socò un lo a la luna Ha un soò un lobo a la luna Y en las noches de mi soledad No me tengas miedo que yo no te quiero morder solo quiero preguntarte si quieres ser mi mujer Quiero, quiero besarte quiero quiero tenerte porque si... pues después de recordar a ritmo de cumbia esa luna llena que hemos disfrutado que seguimos disfrutando en este primer mes del año 2021 continuamos el programa La Glorieta pues dando una una pincelada de los contenidos que les vamos a ofrecer este viernes 29 de enero Hoy en nuestro programa, nuestro programa y además en unos minutos hablaremos con el historiador Gaspar Agulló de nuestro patrimonio arqueológico y cultural y seguiremos, y seguiremos sobre las nueve y media con nuestro Rincón de la Cultura, dedicado este viernes a uno de los poetas más universales de la literatura española. Hablamos hoy. ...o vamos a hablar de Antonio Machado... ...y continuaremos también... ...hoy en el programa... ...con las entrevistas a los portavoces políticos... ...con motivo de la celebración del Pleno Ordinario... ...el pasado mes... Eh, ...el pasado lunes... Eh, ...es el primer Pleno Ordinario... de el año 2021... ...hemos entrevistado ya al concejal no escrito... ...Eduardo García Antiveros... ...esta semana también... ...hemos entrevistado a la portavoz municipal... ...del grupo de Ciudadanos... ...Eva Crisol... ...y hoy entrevistaremos al concejal... ...del Grupo Municipal de Vox... ...Juan Antonio Alberti... ...y acabaremos con la ronda de noticias... ...muy pendientes de la actualización... ...de los datos de la pandemia... ...que nos ofrece la Consejería de Sanidad... ...por municipios... ...tanto los martes como los viernes... ...hoy estaremos pendientes para ver... ...si estamos mejorando en esos datos... ...y si la tasa de incidencia... ...en el Chequera muy elevada... ...el pasado martes... ...ha bajado algo en esta semana... Y puede verse reflejado en que llevamos dos días, al menos anteayer y ayer, que no hubo más ingresos hospitalarios, pero sí más un incremento de pacientes en las UCIs. Bien, pues nosotros continuamos y lo hacemos con más música antes de la primera de las entrevistas programadas. Vamos a recordar lo que surgió de una colaboración musical, la del Grupo Estopa, ...con la cantante Rosalén. Hace unos años pues lanzaron este tema... ...Vivir. Sabes... ...hace tiempo que no hablamos... ...tengo tanto que contarte... ...ha pasado algo importante... ...puse el contador a cero... Sabes, fue como una ola gigante Arrasó con todo y me dejó desnuda frente al mar Pero sabes, sé bien que es vivir No hay tiempo para odiar a nadie Ahora sé reír Quizás tenía que pasar No es justo pero solo así se aprende a valorar Y si me levanto y miro al cielo Doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero Lo que no me aporte lejos Si alguien detiene mis pies Aprenderé a volar Y si miro todo como niño Los colores son intensos Yo saldré de aquí si lo creo así Cuando me miren sabrán miedo Este bicho es un abismo Se me cansa el cuerpo Se me parte el alma Y a llorar Pero sabes he aprendido tanto, tanto Esta vida me ofreció Una nueva oportunidad Y ahora sabes Sé bien que es vivir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 Yo saldré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Pues una gran lección para vivir la que nos ha traído hoy viernes en el programa La Glorieta Estopa y Rosalén. Y ahora vamos con el grupo verbenero, la pegatina que acaba de lanzar, su tema Darle la Vuelta. A ver cómo lo consigue Apuntando a comisuras, despejando equis y dudas, desoyendo a su marea Nada que borrar porque no hay nada que acabar, decía sin hacérselo mirar Pero cruzaba el revuelo, confundiendo a los inviernos, cada verso un paso que asaltar Sigue esperando, olvidando un adiós De rato a caminar, llegar a otro color Vamos a darle la vuelta al dolor Mira hacia adelante porque atrás no deja nada Viene, nunca avisa cuando llama Puede que te embarques a hacer nudos de distancia Nadie dijo dónde estaba el mapa Pero cruzaba el revuelo Confundiendo a los inviernos Cada verso un paso que avanzar A menudo el corazón Se queda en un rincón Se queda en un rincón Sigue esperando, olvidando un adiós De caminar Llegar a otro color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 Son las 9 y 17 minutos de la mañana y comenzamos la primera de las entrevistas programadas. Entre las prioridades de este equipo de gobierno para 2021 se encuentra la protección de nuestro patrimonio histórico, arquitectónico, cultural del municipio. En concreto, ya han adelantado que se quieren proteger los baños árabes y los dos refugios de la guerra. Eh, hallados en el entorno del mercado central eh, iniciando ese proceso el expediente de la declaración de bien de relevancia local y con ello obtener más argumentos a la hora de rescindir la contrata con Aparcisa, la empresa adjudicataria para la construcción del nuevo mercado central Ahora hay colectivos como Margallo que preguntan si solo se va a proteger eh, lo descubierto o también se va a incluir las partes no excavadas que quedan ...de los baños y los refugios... ...pues bien, para hablar de esa pregunta... ...de lo que hay detrás de esa pregunta... ...tenemos con nosotros al historiador... ...y miembro del colectivo margalló ...y representante de la plataforma Salvem... ...el Mercat, Gaspar Agullo... ...a quien damos la bienvenida Gaspar... buen día, eh, buenos días... ...buenos días... ¿Qué hay detrás de esa pregunta? ¿Por qué ustedes han preguntado? Primero, esa pregunta, ¿a qué proceso obedece? ¿Qué, qué hay expuesto al público para que ustedes se hayan, hayan formulado esa pregunta al Ayuntamiento? Sí, vamos a ver. Si la intención fuera claramente proteger la totalidad de los baños árabes, no habría ningún problema. ¿Eh? pero resulta que en la documentación que nos remiten se habla de los baños árabes exhumados. En, hablando en otros términos, exhumados significa desenterrados. Y claro, des, desenterrados es, eh, se han desenterrado solo parcialmente los baños árabes. Entonces eso nos plantea la necesidad de eh, aclarar si el entorno de protección va a afectar a la totalidad de los baños árabes o, como dice el escrito, a los baños árabes exhumados, es decir, desenterrados. ¿eh? Incluso en el plano de ubicación que nos remiten, eh, se puede ver que los baños están incompletos. Eh, y para decirlo en concreto, no se ha excavado la zona de la caldera, que tiene que incluir el horno, la caldera y la leñera, parte de la sala caliente y de la sala templada, parte de los muros perimetrales y parte del vestíbulo y la entrada de lo que serían los baños árabes. Entonces, eh, eso plantea, eh, de hecho, plantea problemas incluso de cruce con la legislación, con, con la ley de... ...patrimonio cultural valenciano. Eh, ¿Qué cruce hay con la ley de... Sí, ¿qué, pero, eh, eh, ¿Qué leyes, eh, qué normativas se cruzan? Sí, la ley de patrimonio cultural valenciano... ...en su artículo 50... ...establece las condiciones... ...bajo las cuales se tienen que declarar... ...como bien de relevancia local cualquier elemento... ...y, una, y mmm, tiene una serie de requisitos... Eh, ...como las eh, la situación y la descripción detallada del bien... ...y de los, ele y de los elementos a proteger... ...cuál es el entorno de acepción del bien... Y, ...y en fin, y otras cuestiones... ...entonces claro, si los eh, baños árabes están solo parcialmente excavados... ...es bastante comprometido intentar describir y delimitar con exactitud... Eh, elementos que dan como bien de relevancia local. Con sus declaraciones está diciendo que el Ayuntamiento sería más o menos obligado por esa Ley de Patrimonio Cultural Valenciano de excavar la totalidad de los baños árabes. Eh, claro, es decir, si lo que se pretende es eh, proteger la totalidad, estén o no excavados, eh, digamos que lo primero que habría que hacer es delimitar, delimitar el bien a proteger. ...y en estos momentos, con lo que hay excavado... ...no se puede delimitar con precisión eh, ese bien. Y pero, en consecuencia, el Ayuntamiento debería terminar las excavaciones. Eh, uh -huh. Mire, uh -huh. voy a... Caspar, uh -huh. uh -huh. un momento, porque la gente nos está escuchando... ...pero, sí. ¿por qué merece la pena in incidir en este asunto... ...excavar todos los baños árabes? ¿No hay suficiente con lo que ha parecido...? Para que la audiencia tenga... Eh, ¿Qué nos bueno, estamos perdiendo si no descubrimos lo que usted ha dicho? Sí. La caldera, las zonas calientes... No sé qué más otras estancias de los bañas orales están sin, sin hallar. Sí, mire, en derecho administrativo las ambigüedades juegan en contra. Y voy a poner un ejemplo. El régimen de protección del edificio del Progreso... Eh, tenía dos eh, tenía una fachada protegible y otra que, que en fin que se decía que era solo a medias. Eso sirvió a los propietarios para plantear un proyecto que de hecho significaba acabar con buena parte del edificio. Gracias a esa ambigüedad en la que hay distintos niveles de protección. Aquí puede pasar lo mismo, es decir, lo que se trata es de proteger la totalidad del edificio, este o no excavado. No proteger solo lo exhumado, que es lo que aparece en la documentación administrativa que nos ha remitido el ayuntamiento. Nos dicen, sí, lo, vamos a proteger lo que ha aparecido, lo, lo que se ha excavado. no Oiga, es que el edificio eh, parcialmente está enterrado aún. Pero si se protege todo lo que to ah, está todavía sin excavar, eh, ¿qué, qué, claro. qué, ¿qué podría pasar? Eh, no, no, vamos ¿ver a ver, no habría problema. Lo único que habría que hacer era, en determinado momento, más bien pronto que tarde, excavarlo todo y y esto y, y meterlo dentro lo que debe ser la plaza. Eh, o sea, si lo que se protege es la totalidad, este o no excavado, no hay ningún problema, pero sí, como dicen los, eh, digamos, el, mate, el material que nos ha remitido el ayuntamiento, se protegen los eh, las partes exhumadas o excavadas, si se quiere, empezamos a tener problemas porque hay partes de ese edificio que no están excavados aún. Eh, eh, cuando usted ha hablado de, de que le están remitiendo el ayuntamiento la información a ustedes, ¿Por sí. qué? Eh, ¿En qué proceso se encuentra en estos momentos el, eh, el expediente para la protección de, de estos restos? Sí, está en proceso de declaración y ese proceso incluye una fase de información pública. O sea, que y hay entonces, una exposición, a, está públicamente… ¿dónde, ¿Dónde está colgada la exposición pública? Eso en, en la web municipal está accesible el documento a cualquier ciudadano, pero es que además el Ayuntamiento tuvo, digamos, el, el detalle, o bueno, no es un detalle, es algo que debe hacer, y es el de remitir la documentación a todos los eh, a todas las entidades que, de alguna forma, están participando en ese proceso. O sea, se remitió al Instituto de Estudios Comarcal, al Mar Gallo, en fin, a toda una serie de entidades, se les remitió el, el material. Y ustedes están presentando o están preparando alegaciones entonces? No, simplemente nos nos prepara un escrito de aclaratorio que el ayuntamiento nos diga qué es lo que va a proteger porque si se van a proteger la totalidad de los baños, no solo lo excavado, sino todo las eh, pues nosotros lo hemos todo muy bien. Quiero decir que no se trata de oponerse a la declaración de bien de relevancia local, se trata de clarificar qué elementos incluye esa declaración. ¿Y qué pasa con los refugios de guerra? Ustedes ahí dicen que eh, no, no está todo normal en los refugios de guerra o también hay que hay zonas que deberían seguir excavándose. No, bueno, los los refugios están consolidados, los dos refugios que que se incluyen en la declaración, están lo suficientemente consolidados como para que no presenten ningún problema. En cualquier caso, hay más refugios, en el término municipal de Elche, que deberían, como el que dice, tener el mismo tratamiento. ¿eh? Eh, de todas formas, en concreto los refugios vamos no necesitan, no hay con los refugios no tenemos ningún problema. Pero todos los refugios se, se suponen que, que, que existen en el Elche eh, van a ser declarados bien de relevancia local por esa Ley de Patrimonio Valenciano. Sí, ya, ya tiene una figura de protección. Lo único que tiene que hacer el Ayuntamiento es ir incluyéndonos en sus catálogos de como bienes de relevancia local. Eh, ese Entonces, catálogo, lo que se ese... ha hecho ha sido... Eh, ...iniciar el proceso en los dos refugios que dan a la Plaza de la Fruta. Eh, ¿El catálogo de bienes de relevancia local se está elaborando en estos momentos? ¿Es una actualización del catálogo de bienes protegidos, como anunció la, la concejal de urbanismo meses atrás? Sí, bueno, eh, yo, yo eh, voy a decir cuál es mi opinión. Yo creo que lo que es un documento modificable en la medida en que van apareciendo o se van incluyendo nuevos bienes. Entonces, en el momento en el que se decide ampliar el catálogo, se abre un proceso de puesta en común y de decirle de a los ciudadanos que el que quiera puede, puede alegar puede presentar alegaciones y todo uh -huh. lo demás. ¿Está entonces vinculado este proceso de bienes de relevancia local a la revisión del plan general? ¿Habrá que esperar a la revisión del plan general para terminar este catálogo, la protección de todos los bienes de relevancia local? Eh, yo creo que creo que no. Creo que, por ejemplo, el, el, los baños árabes, si hay un acuerdo de, de pleno... Eh, mm, ...aprobando su inclusión no es necesario, quiero decir que con eso es suficiente. Otra cosa es que periódicamente hay un plan general de ordenación urbana... ...que debe incluir todos los elementos, eh, todos los bienes de relevancia local protegibles. Y Gaspar, eh, es verdad que hay algunas preguntas que habría que hacerle a la concejal de urbanismo. Perdona Gaspar, al, en lo que es sí. estrictamente histórico... La protección que ustedes piden de todos los baños árabes, de lo que está también por excavar, ¿qué, ¿qué valor aporta a nuestra historia? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes estos baños árabes? Sí, bueno, eh, en primer lugar, eh, eh, vamos a decirlo claramente, el mayor regalo que hizo la anterior alcaldesa a este pueblo son precisamente los baños árabes, que es un edificio lo suficientemente emblemático como para ser un polo de atracción social, económico e incluso turístico, si se sabe, como el que dice, poner en valor. ¿eh? O sea, lo, el, el edificio es notable, es importante, ocupa la práctica totalidad de, de la plaza de la fruta y es... Eh, tiene suficiente atractivo como para que cualquier persona pueda eh, pues, pues verlo, eh, verlo y disfrutarlo. Esto significa que ustedes eh, siempre han estado en contra del nuevo mercado central. Ahora que el ayuntamiento está pensando qué hacer, porque ha restringido el contrato o ha iniciado la restricción del contrato con la Partisa, esto sí. significa que ustedes apuestan por rescatar todos esos baños árabes y que esa plaza se quede con ese monumento histórico para visitar. Por, por supuesto, por supuesto, no solo los baños, eh, si alguien me, nos apura podríamos incluso eh, hacer propuestas para redondear como le dice eh, la presencia de los baños, de los restos arqueológicos que hay en el interior del mercado e incluso de los refugios. Eh, el refugio eh, el refugio recientemente descubierto, el último, contiene eh, habitáculos en forma de, de espina de pez a ambos lados del esto, que son un elemento que podría tener mucho interés si no se alzara, si eh, se si adoptaran medidas para hacerlo visitable. Cuando... O sea que hay un conjunto de elementos muy atractivos incluso para la población, para el turista, para darle vida al centro entonces son partidarios también de derribar el actual mercado viejo o dejarlo tan arriba no, no necesariamente eh, hay algunas propuestas de acondicionamiento eh, respetando lo que sea lo que se ha encontrado Quiero decir que eh, no habría que no es necesario derribar para poner en valor el edificio no solo el edificio todo lo que sería el conjunto de la plaza de la fruta Eh, lo que usted está diciendo está lo está diciendo como historiador o como representante de la plataforma salve el mercado ustedes apuestan Ay, por no. rehabilitar el mercado y poner en valor muse musealizar esos esos restos arqueológicos que continúen las excavaciones en la plaza bueno yo yo estoy en la plataforma salveme el mercado pero no soy portavoz no me siento autorizado yo ahora para decirlo en la forma ...que eh, dice, sí puedo decir que la, la tendencia general es asustar el edificio... ¿eh? Decir, ...que lo que se plantea de alguna forma es que ese edificio se re, eh, se reorganice... ...para para que se mantenga y, y para que se ponga en, en valor. Eh, dice que se reorganice el edificio... Del, ...del viejo mercado central... ...se ponga en valor... Sí. ...los baños árabes... ...que continúen... ...ustedes también proponen... ...que continúen las excavaciones... ...en los baños árabes... ...sí, sí, claro... ...por supuesto, por supuesto... ...y reformar eh... o... Eh, ...pues proteger o remodelar... ...los refugios de guerra... ...para hacerlos más seguros... ...a la hora de abrirlos al público... Sí, ...convertirlos bueno, en museos... Sí, ...ha dicho concretamente... ...que el refugio... ...el último refugio que se encontró... Eh, sí. tiene habital, habitáculos con, eh, sí. eh, es, eh, con es, una en forma de espina de pez. ¿Eso, eh, eso qué significa, que... significa en forma de sí, espina sí, de pez? Significa que hay un corredor que a ambos lados tiene pequeños habitáculos que probablemente estarían destinados a permitir que la gente fuera se fuera poniendo en esos sitios. Entonces, eso es una estructura muy interesante a la hora de musealizar una visita a esos refugios. ¿eh? Hay que pensar que, por ejemplo, Alicante, Cartagena, Valencia, muchas ciudades tienen refugios visitables eh, adaptados y adecuados para que la gente vea un poco en qué condiciones se estuvo viviendo durante la Guerra Civil, ¿verdad? ¿eh? Entonces, pues, eso aquí es posible hacerlo también. No solo en estos refugios que han aparecido en la Plaza de la fruita que están, sino en otros. Sí. De hecho, el Ayuntamiento también tiene previsto destinar un presupuesto que ya lo tiene comprometido a la, a la también apertura del refugio de guerra de Paseo de Germanías. Claro, claro, claro. Eh, no es incompatible una cosa con la otra. Hay ciudades que tienen tres y cuatro refugios musealizados o visitables. Pues, eh, Gaspar Agulló, gracias por explicarnos qué joya es la que tenemos semi semidesenterrada uh -huh. en la Plaza de las Frutas, en el Mercado Central. Y lo Bien. que y lo que nos podemos perder es si esto no se protege adecuadamente y se excava, y se sigue excavando. Gaspar Agulló, gracias. Eh, gracias a ti. Venga, hasta luego.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 la gloria Son las 9 y 36 minutos de la mañana y nosotros comenzamos aquí El Rincón de la Cultura con Antonio Bazán. Muy buenos días. Muy buenos días. Hola, Ros. De fondo se está escuchando la voz de un cantautor que músico a uno de los grandes de la literatura española. Estamos hablando del poeta del hombre bueno Antonio Machado. casos de recordar no Y este poema que está musicando Serrat es, que, es el que has escogido Antonio para hablar de él porque es un poema que refleja muy bien sus primeros 31 años, porque lo escribió más o menos a esa edad. Sí, sobre todo lo que refleja bueno, es un retrato del mismo, ¿no? Eh, mira que es complicado eh, que uno mismo ...hable sobre su pasado, sobre sus cosas... ...desvele ciertos, si no secretos, ciertas intimidades... ...pero el buen autor yo creo que al final... ...lo que hace es generar poesía... ...allá donde hay sentimiento. Pues vamos a empezar hablando de Antonio Machado... ...¿qué te parece si vas recitando las estrofas?... ...por ejemplo, las que habla... ...porque claro, él empieza con la infancia en su retrato... ...y termina con su esperado viaje hacia la muerte... Vamos a empezar con una las, la primera estrofa, eh, la de ¿dónde nació? Dice, mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto claro donde madura el limonero. Mi juventud, 20 años en tierras de Castilla. Mi historia, algunos casos que recordar no quiero. Ni un seductor mañara ni un bradomín he sido. Ya conocéis mi torpe aliño indumentario. Mas recibí la flecha que me asignó Cupido y amé cuanto ellas puedan tener de hospitalario. Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota de manantial sereno. Y más de un hombre, al uso que sabe su doctrina, soy, en el buen sentido de la palabra, bueno. Adoro la hermosura y en la moderna estética corté las viejas rosas del huerto de Ronsard. Mas no amo los afeites de la actual cosmética, ni soy una ave de esas del nuevo gaitrinar. Desdeño las romanzas de los tenores huecos y el coro de los grillos que cantan a la luna. A distinguir, me paro las voces de los ecos y escucho, solamente, entre las voces una. ¿Soy clásico o romántico? No sé. Dejar quisiera mi verso como deja el capitán su espada, famosa por la mano viril que la blandiera, no por el docto oficio del forjador preciada. Converso con el hombre que siempre va conmigo. Mi soliloquio es plática con ese buen amigo que me enseñó el secreto de la filantropía. Y al cabo, nada os debo. Me debéis cuanto he escrito. A mi trabajo acudo, con mi dinero pago el traje que me cubre y la mansión que habito, el pan que me alimenta y el lecho en donde duermo. Y cuando llegue el día del último viaje, y esté al partir la nave que nunca de tornar, me encontraréis a bordo, ligero de equipaje, casi desnudo como los hijos de la mar. Con mi dinero pago. Pues este es el retrato que se hizo de sí mismo Antonio Machado. Él dice que nació en Sevilla, bueno, en ese patio, ¿no? Y con ese limonero. Pues bien, uh -huh. si tú vas a Sevilla vas a visitar evidentemente la casa donde transcurrió la infancia de Antonio Machado, porque él nació ...en el seno de una familia acomodada, su abuelo... ...su abuelo era un prestigioso zoólogo médico y naturalista... ...del siglo XIX... ...pues que consiguió, evidentemente, fortuna... ...su padre fue también periodista, abogado y además... Eh, ...una persona muy eh, amante del folclore andaluz... ...de la poesía popular... ...así con esos... Eh, ...con ese padre eh, y con una familia numerosa... ...porque tuvo cinco hermanos... ...pues él eh, transcurrió eh, toda su infancia... ...en ese patio del Palacio de Dueñas... ...que todavía se puede visitar... ...porque pertenece a la Duquesa de Alba... ...o al patrimonio de la Duquesa de Alba... ...y allí está dicen el limonero al que hace o sea, referencia. referencia y que es una imagen que se repite a lo largo de su poesía porque para él el limonero siempre evoca su infancia, pero duró poco esa infancia en ese palacio de dueñas donde la familia tenía alquilado una estancia, no era todo el palacio de ellos, eran inquilinos del palacio de dueñas, de allí el abuelo ...obtuvo una cátedra en la Universidad de Madrid... ...y de allí por eso a los ocho años... ...Antonio Machado que es el segundo... Eh, ...Manuel Machado su hermano es el mayor... ...él es el segundo de cinco hermanos... ...se fueron todos a vivir a Madrid... ...y allí es donde él estudió... ...donde pasó su juventud... ...y estudió en, el, en la institución libre de enseñanza... ...y ahí se forjó como un hombre liberal... ...republicano, progresista... Eh, sigue siendo creyente porque decía algunos aseguran que la familia es anticlerical quizá porque evidentemente no lo metieron en ningún colegio de monjas ni de cura pero él en su poesía sí tiene cierto misticismo él también en, en ese mismo retrato que se hace pues eh, habla de su primera mujer de bueno de recuerdos de amargos que no quiere olvidar quizá des amores no lo sabemos pero qué y, y, y de Castilla, donde también porque de madrid cuando eh, pues eh, estudió y se sacó una cátedra el, la primera el prim, la, donde él dio clases de francés fue en un instituto de, de Soria y allí conoció a su mujer que era muy joven leonor que a los pocos años murió, eh, él y su hermano Manuel Machado y su mujer, antes de morir, se trasladaron también a París. En París él tuvo ese contacto con los eh, Rubén Darío, el poeta nicaragüense, eh, con los modernistas, con los vanguardistas de, de la época, y por eso eh, él dice que es un romántico y que amó, la estética pura del verso, del poema, pero que luego luego cambió porque él en su retrato también habla de cómo cambió su obra poética y de lo estético pasó a ser un poeta más intimista, más hablar de sus sentimientos, de su soliloquio, de él mismo creando estilo y tendencia. Eh, se hizo mucho más comprometido socialmente porque él era republicano y cuando volvió a Madrid de París, pues conoció a eh, pues, sus compañeros de la generación del 98, Vallinclan también conoció y se hizo amigo de Juan Ramón Jiménez y se hizo un poeta más maduro y quiso, él mismo dice, algo así como que, que huye de los versos huecos del pájaro azul sin sin hacer mención al, al sexo, a lo que hay detrás de esos poemas. Así que él huye de eso y se hace un poeta, evoluciona como poeta y se hace ese poeta intimista que tanto gusta. También alude en su retrato a del mismo se declaró como una persona que no es un seductor y alude a dos personajes, Miguel Mañara que fue un sevillano que vivió en el siglo 17 y como su padre era un estudioso del folclore, pues sabían perfectamente quién era ese personaje de Miguel Mañara, porque en Sevilla pues se le recordó por todas las obras de beneficencia que realizó como eh, crear un hospital de la caridad en Sevilla, pero también también eh, eh, la tradición oral le atribuyó pues eh, cierto cierta leyenda de ser una persona mujeriega, por eso dice que él no es Mañara. Y es curioso porque él junto a su hermano en Madrid, Manuel Machado y Antonio Machado trabajaron juntos como dramaturgos, realizando obras de teatro y siendo también actores de teatro. Pues por eso eh, una de sus obras de teatro habla de la vida de Mañara. Por eso lo cita en este verso, al igual que eh, cita el, el otro Bradomín, el marqués de Bradomín, que es el famoso personaje, este sí que no fue real, sino inventado por su gran amigo clan en, en sus en sus sonatas, el marqués de Bradomín, que sí que era un don Juan, algo que él decía que no lo era. Él también dice que tiene un torpe aliño en su indumentaria, y es verdad, él siempre fue una persona silenciosa y que no era amante en absoluto de los lujos. Pues, como hemos dicho, él vivió en Soria, vio clases en Soria, también estuvo... En, cuando murió su mujer entró en una gran depresión, se fue a Baeza y de Baeza allí conoció, bueno, Lorca eh, y allí pasó unos años muy tristes porque parece que entró en su depresión, pero siguió escribiendo campos de Castilla y de Baeza de Jaén se fue a, a Segovia que estuvo mucho más cerca, él siempre quería volver a Madrid, pero no le daban la cátedra en Madrid, así que se la dieron en Segovia y allí ya, ya pudo por la cercanía de Madrid hacer sus viajes, en Segovia estuvo Eh, ...trabajando también, dando clases de francés en un instituto... ...y en 1931, cuando se proclama la República... ...pues desde el balcón del Ayuntamiento de Segovia... ...pudo elizar la bandera tricolor republicana... ...porque él era republicano y liberal. La hizo, fue un momento importante... ...y mientras estuvo en Segovia, también lo declararon... Eh, ...miembro de la Real Academia Española... ...pero él nunca llegó a tomar posesión de su cargo... ...y... Eh, Durante la República ya pudo volver a Madrid y allí eh, dio clases en la Universidad de Madrid y allí le cogió la guerra. En 1936 le cogió la guerra en Madrid y su hermano mayor, Manuel Machado, de casualidad le cogió en Burgos. Por eso hablamos de sí. esos dos hermanos, de Antonio y de Manuel. Y las diferencias también sí. en la zona que estaban y políticamente cómo les influenció. Se amaron. Evidentemente lo refleja en su poema Como hermanos eh, A Manuel Machado le cogió en Burgos eh, el, el, el alzamiento de Franco En una entrevista que le realizan Porque él era literato eh, llega No llega a alabar a los, fran, a los franquistas Cosa que le provocó el encarcelamiento Estuvo varios días encarcelado Y cuando salió evidentemente parece que se convirtió y él se pues, se adhirió al bando de Franco, escribió para el bando de Franco, y Antonio Machado desde Madrid escribió para el gobierno republicano y además remunerado. El gobierno republicano mantuvo, es que durante la es que imagínate durante la guerra los intelectuales españoles sufrieron una hecatombe porque muchos de ellos fueron manipulados. Eh, ...otros se radicalizaron totalmente... ...o te hacías partidista de alguno es, de ellos eh, o morías... ...o morías fusilado, o, y otros escaparon... ...otros pudieron exiliarse antes de tiempo... ...con lo que eh, fue un episodio muy triste... ...para eh, los intelectuales españoles... ...y con episodios que algunos han intentado tapar... Eh, ...por vergüenza... ...en fin, lo, lo cierto es que perdimos todos en esa guerra... Las armas y las letras mmm, no hicieron ahí una buena combinación, nunca lo es, se pierde mucho en la guerra y Manuel y Antonio Machado, fíjate lo que perdieron, eh, se separaron como hermanos en esas dos Españas y esa tercera España de, de las personas que, que no se resisten a ser adoctrinados como Antonio Machado, pues eh, desapareció y se radicalizó, eran dos bandos, o estabas en uno o estabas en otros, no daba... No, no había hueco para para quienes no se no te podías mantener neutral lo ibas a pasar mal y eso es lo que ocurrió lo que eh, estudiando la vida de estos dos hermanos te das cuenta y el viaje de antonio machado evidentemente fue muy duro porque él estuvo en el bando derrotado de madrid pasó a, a valencia y de valencia pasó a barcelona y ya en barcelona en el 39 eh, un ...hace dos semanas se conmemoró la fecha en que el 27 de enero... ...Antonio Machado junto a su madre y a su hermano José... ...dibujante y sus hijas, las hijas de José, su familia... ...ambos emprendieron ese viaje de la derrota... ...ese viaje de los exiliados a Francia... ...durísimo, con bombardeo en la estación de figueras ...con muertes por parte de la aviación alemana... ...ya cuando había terminado la guerra incluso bombardearon a los exiliados que que tuvieron que, que marcharse a Francia con muchas penalidades, con unas condiciones de frío, era un 27 de enero, un día gélido, y estamos hablando de un machado ya con 63 años, cansado, pobre, y supongo que muy decepcionado de ver cómo la guerra había devastado esta España y había dividido familias como la suya propia, con Manuel en Burgos, y él en el bando perdedor de la derrota. Llegaron a Collibre y allí murió el 22 de febrero. Días después de llegar murió muy ligero de equipaje, como él dice, emprendió su último viaje, como él dice, muy ligero de, de equipaje y casi desnudo, porque ni siquiera la, la única que maleta, las maletas que llevaban como patrimonio las tuvieron que dejar en el tren con el bombardeo y con la huida precipitada, triste, que es narrada por muchas personas, pero concretamente hay un filósofo, Joaquín Xirau, que la narra muy bien porque acompañó en esos últimos días a Antonio Machado. Y si lo dejaron pasar en la frontera de Francia es porque sus amigos le dijeron a un comisario de policía quién era él, que era un gran poeta español, y lo permit le permitieron la entrada a Collibre, y allí una vecina de Colliure pues, cedió el nicho a, para enterrar a Antonio Machado y tres días después murió su madre de casi 90 años, porque ella lo decía, que ella quería, quería que no iba a sobrevivir a su hijo. Esta es una historia muy triste y allí quedó enterrado Antonio hierra, ¿eh? Machado y su madre en un cementerio de Colliure que todavía tiene flores frescas y que el ayuntamiento de Colliure ha instalado un buzón donde muchas personas todavía siguen eh, enviando cartas. Y todavía hay muchos literarios que siguen eh, reivindicando que el, los restos de Antonio Machado y de su madre sean trasladados al cementerio de Madrid. Pero es que hay muchos lugares en el corazón de este poeta para que sus restos descansen, porque no también junto a su primera esposa, Leonora, ¿Sería? la que tanto... Eh, quiso y por qué no en Sevilla debajo de un limonero al que tanto evoca en su infancia y hay algo muy bonito porque se ha escrito mucho sobre él también se ha perdido y es que cuando murió eh, le encontraron en el gabán en la chaqueta sus últimos versos porque él siguió escribiendo y solamente hay dos últimos versos eh, del poeta en los que son preciosos dice estos días azules y este sol ...de la infancia... El, ...se ve Siempre que iba evoca, a escribir... ...siempre evoca sí, los inicios... ...aquel inicio. lugar, eh, sus recuerdos... ...cuando llegas a la muerte evotas, evocas uh -huh. el, el inicio... ...y qué pasó después de la muerte de Antonio Machado... ...bueno, se ha convertido evidentemente... ...su tumba en, en un referente del exilio republicano... ...y del dolor y de la derrota... ...pero qué, qué pasó... ...pues algo también bellísimo... ...y es que su hermano de casualidad se enteró, en una, leyendo la prensa francesa, que su hermano había muerto en Colliure, y él no se lo pensó dos veces, eh, emprendió el viaje con escolta hacia esa localidad costera de Francia y cuando llegó estuvo mucho tiempo en el cementerio y ahí se enteró en Colliure que también, tres días después, murió su madre. Estuvo mucho tiempo en la tumba, no se sabe nada de los sentimientos de Manuel Machado Sí que los dejó escrito en una carta, pero se perdió, como otras tantas tantas cosas. Tantas cosas. Y, y no sabemos si también habló con su otro hermano, José, que por cierto, lo que son las cosas, hace dos días que ha muerto una de las hijas, bueno, la última hija que quedaba con vida de José, del hermano de Antonio Machado y de Manuel. Ella es Carmen Machado, murió en Chile, donde se exilió el hermano, y otro dos de sus hermanos se exiliaron en Chile, Y allí pues acaba de morir la última heredera eh, viva de aquella familia que vivió aquel infierno el exilio la guerra civil y en fin la infancia también la juventud de sus tíos de antonio machado pues Manuel machado como no se sabe nada lo que cuando regresó a españa sí que años después escribió un poema y escribió un poema que dicen muchos lo consideran como uno de los poemas más hermosos. Escribió un poema a su madre en homenaje a su hermano Antonio y a su madre, Ana Ruiz. Lo tengo Ruiz. aquí. Ah, lo tienes, sí. pues es precioso. Pero un poema que lo escribió también aludiendo a su hermano Antonio, en homenaje a Antonio, porque cita a su madre, pero también cita uno de los versos que repite continuamente, porque es uno de los versos de su hermano Antonio Machado, en de los que él... Eh, escribió en Campos de Castilla que por cierto también lo que son las cosas acabamos acabo de, de leer en el país que hay una un colectivo en, en Soria eh, sí creo que es Soria bueno que la ribera más poética que inspiró a Becker y a Machado está en peligro que está al, al, en el borde del Duero porque quieren construir una urbanización de no sé cuántos miles de viviendas y le han pedido a la UNESCO, no sé si la Academia San Fernando ha pedido a la UNESCO y al Ministerio de Cultura que paralice esa atrocidad porque eh, se cargan uno de los paisajes que más ha retratado el poeta Antonio Machado en sus versos y también Adolfo Bécard. Eh, también lo que son las cosas, pues... ...las riberas, los álamos... ...se repiten en ese verso... ...vamos a ponerle música a ese verso... ...eh Antonio... ...venga, momento? vamos allá... ese es poema de Manuel Machado... ...a su hermano Antonio Machado... ...y a su madre... ...quien murieron poco después... ...en el exilio... ...a veces tristeza, dolor, desconsuelo... ...desesperación... Eh, ...ganas de vivir en definitiva... ...¿qué tiene este verso, madre? que de ternura me llena, que no lo puedo decir sin que el corazón me duela. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera. ¿Qué tienen, madre? ¿Qué tienen estas palabras que suenan tan adentro de mi pecho y tan lejos y tan cerca? Chopos del camino blanco, álamos de la ribera. ¿Qué dicen sin decir nada? Sin contar nada, ¿qué cuentan? De estas palabras sencillas, ¿qué puso Antonio en las letras? Chopos del camino blanco, álamos de la ribera. Cuando mis labios las tomo y hasta mis oídos llegan, ¿por qué lloro sin consuelo? ¿Y por qué lloro sin pena? Chopos del camino blanco, álamos de la ribera. Precioso este verso, este verso de Manuel. Con la de introducción que has hecho, que es entender un poco el contexto, el por qué. Muchas de las cosas que a veces cuando leemos poesía, pues no sabemos de dónde proceden. no Y si tenemos la suerte de poder indagar y saber un poco cómo se construye, de dónde viene, cuál es el sentimiento, cuál fue la situación, yo creo que llega mucho más profundo y entiendes por qué de esas palabras y esos versos y también si lo hemos querido hemos querido introducir este poema es para reflejar lo mucho que tuvo que amar Manuel machado a su hermano antonio no estaban enfrentados no es cierto creo yo que no es cierto que esa guerra civil los enfrentase ambos se querían y lo reflejan sus versos porque antonio machado también claro. también eh, se acordó de su hermano en en versos que escribió durante su vida y creo que tú has podido rescatar uno de ellos, lo escuchamos es un poema de, de Antonio precisamente a su hermano, de Antonio Machado a Manuel Machado otra vez el ayer tras la persiana música y sol en el jardín cercano la fruta de oro al levantar la mano el puro azul dormido en la fontana ...mi Sevilla infantil... ...tan sevillana... ...tan nuestra... ...avisa tu recuerdo hermano... ...no sabemos... ...de quién va a ser mañana... ...alguien vendió la piedra de los lares... ...al pesado teutón... ...al hambre mora... ...y al ítalo... ...las puertas de los mares... ...odio y miedo a la estirpe redentora... ...que muere... ...el fruto de los olivares... ...y ayuna... Y labra, y siembra, y canta, y llora. No sabemos de quién va a ser el mañana. Pues Antonio, creo que este ejemplo de estos dos hermanos debe ser o debe hacernos reflexionar en la reconciliación de este país. Porque... No arranca, no, <risa> no arranca con la victoria de las armas que ganaron los franquistas, ni arranca tampoco en la victoria de las ideas que dicen que pueden ser los republicanos los mejores porque son los que defienden las libertades. Cada uno yo defiende creo, la suya. Yo no, no, es que yo creo, Antonio, que arranca en la muerte. Esa reconciliación nacional arranca en lo que ambos bandos han perdido. Y estos dos hermanos perdieron la vida. Antonio la suya propia, pero Manuel perdió la de su hermano y la de su madre. Y ambos, ante esa muerte, creo que también perdieron la retórica. Uh -huh. Y eso es lo que dice Andrés Trapiello en su libro, que recomiendo las armas y las letras. Lo recomiendo a la lectura, ya que vamos a estar confinados este fin de semana. ¿Cierto? Esta es la historia de Antonio y Manuel Machado. Gracias, Antonio, por a haber participado. Y a ti por contármela. Y vamos a terminar con una canción, la de Paco Ibáñez, de un poema de Antonio, porque vamos a dejar como ese recuerdo, porque ya que murió él con esos últimos versos de su infancia, él era y sigue siendo el niño que soñaba. Yo creo que... Eh... Conocemos mucho más de la poesía de Machado de Antonio Machado de lo que pensamos. La hemos cantado tantas veces por tantos compositores que han utilizado esas letras y le han puesto música. Era un niño que soñaba un caballo de cartón. Abrió los ojos el niño, el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la que lo cogía, ahora no te escaparás. Apenas hubo cogido el niño se despertó, tenía el puño cerrado, el caballito voló. Te puso el niño muy serio pensando que no es verdad, un caballito soñado y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor y a su amada le decía tú eres de verdad o no.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 Y cuando vino la muerte el viejo a su corazón preguntaba tú eres sueño quién sabe si despertó 101.4 tele el radiomarca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 Pasan cinco minutos de las 10 de la mañana. Damos la bienvenida a nuestros oyentes y telespectadores, eh, los que nos siguen a través de la señal de Teleilch a partir de las 10 de la mañana en este programa de radio que comienza todos los días a las 9 aquí en el 101.4 de Teleilch Radio Marca. Hoy viernes hemos dedicado la primera parte a hablar... ...de nuestro patrimonio arqueológico... ...de los baños árabes... ...que todavía siguen sin estar excavados... ...la, la gran parte de sus estancias... ...según han señalado... ...desde la plataforma Salveme... ...el Mercati Baños de Árabes... ...que hay... Ha, ...y, y, y Mar Gallo, perdón... ...que han pedido al equipo de gobierno que escabe la totalidad, que siga con las excavaciones de los baños árabes por su gran importancia de este edificio histórico para la ciudad y que ponga en valor también los refugios, los dos refugios de la guerra civil. Lo han pedido por escrito al ayuntamiento en ese proceso que ha abierto para declararlos bien de relevancia local para tener una mayor protección y más argumentos frente a Partizal a la hora de rescindir la contrata. También hemos eh, seguido con nuestro Rincón de la Cultura, dedicándolo a un gran poeta, a Antonio Machado y también a su hermano Manuel Machado, los dos hermanos de la literatura española. Y ahora, en esta segunda parte, comenzamos el programa hablando con el Grupo Municipal de Vox. Queremos seguir... ...esas eh, entrevistas políticas a los portavoces del Ayuntamiento... ...tras el Pleno Ordinario que se celebró el pasado lunes... ...hoy le toca el turno al Grupo Municipal de Vox... ...y está con nosotros el concejal de este grupo... ...Juan Antonio Alberdi, muy buenos días... ...además tengo que decir que es la primera vez que le entrevisto... Muy buenos días, Ron Mari. muy buenos días a todos los oyentes... efectivamente es la primera vez que has visto... Bueno, es la, sí, es la primera vez que asistes, pero eres un viejo conocido, no solamente sí, sí. de la de, de los funcionarios y de antiguos dirigentes políticos, sino también sí, sí. de los periodistas que, que hemos eh, que estuvimos trabajando ¿no? eh, sí, en años anteriores. Bueno, sí. Juan Antonio Alberdi, yo sé que, que te gusta mucho bucear, el urbanismo es tu fuerte, eres arquitecto, Y uh -huh. te gusta mucho bucear y fiscalizar al equipo de gobierno porque antes de, de entrar en política llevaste a, a gran parte de los dirigentes del gobierno de Diego Macía ante la Fiscalía de eh, Anticorrupción por temas urbanísticos. Todo aquello se archivó y creo que uh -huh. te presentaron a ti también una demanda. ¿Cómo terminó aquello? ¿Cómo lo recuerdas? ¿Has, ¿Has tenido ganas de volver a la política después de ese episodio? Pues mira, Romari, después eh, el episodio, yo no como como en, hace poco lo estuve comentando con la farmacía en una de, en uno de sus, sus intervenciones, eh, directamente yo no me metí al charco porque no llevaba botas, o sea, yo si me metí al charco es por conocimiento de causa, o sea, yo me metí al charco porque me, me coaccionaron directamente… Me pararon todos mis, pro, mis proyectos que tenía en el ayuntamiento. Me dijeron que si yo tenía que ir de, de perito perito testigo en un procedimiento contra dos funcionarios del ayuntamiento. Y me dijeron que bueno o era amigo o enemigo y hasta que no lo demostrara pues que me tenían que paralizar todos los temas. Yo en aquel entonces yo tenía nada más y nada menos que siete planes parciales presentados en el ayuntamiento de Odeche y en preparación uno muy grande, que nada más que será para hacer en eh, mucho tiempo, y muchos años, más de 35.000 viviendas. A mí me paralizaron todo y realmente me decapitaron profesionalmente en aquel momento. ¿Fue una ruina realmente, fue una ruina para usted enfrentarse a, en aquel entonces al poder? No, no, no, no, no. no. Fue antes de, de enfrentarme. O sea, a mí me lo paralizaron todo porque de alguna manera lo que querían era obligarme a que yo en la testifical de testigo perito en ese procedimiento, lógicamente, que, que estuviera a favor del ayuntamiento. Yo me negué y soy una persona que, que bueno, pues el dinero realmente no, no lo es todo la vida y soy una persona de valores, de principios. Y entonces eh, decidí eh, emprender una batalla viendo a ver lo que hacían o dejaban de hacer. Eh, la justicia, estamos viendo lo que es la justicia. Es muy difícil de probar y más cuando hay gente dentro de la justicia pues que tiene vinculaciones muy directas con la persona que se está, just, se está de alguna manera, investigando. Sí. Te puedo decir que de todos los procedimientos no hubo ni un, ni un solo juez que hiciera ningún tipo de, de instrucción, ¿vale? O sea, únicamente se limitaban a, bueno, pues a, a seguir el procedimiento, a guardarlo... o al archivarlo ¿no? claro, que, sí, pero bueno sí, eh, Albert, si yo he querido hablar de su pasado y de ese enfrentamiento que supongo que dejó secuelas mm. en ustedes porque como ha vuelto a la política quiero saber si el daño que le hicieron en aquel entonces por lo que usted escribe le ha quedado ganas de revancha no. de venganza y por eso quizá usted ahora está en el ayuntamiento eso es lo que no, quería perdón. preguntarle lo primero <risa> perdón Marí no, para nada, no tengo ningún tipo de remanza, de revancha con nadie ni contra nadie. Eh, mira, en esta vida las cosas vienen porque tienen que venir. Eh, también te puedo decir que, bueno, pues eh, yo soy una persona súper optimista. Eh, yo me levanto todos los días y por muy mal que me venga la vida, yo al final siempre me levanto alegre, me levanto contento y de lo peor de la vida saco lo positivo. Yo te puedo decir que de esa temporada me sacó una cosa muy positiva, porque tengo compañeros, por ejemplo, que se han ido al traste, o sea, se han venido abajo, porque eh, ser arquitecto es un problema, porque tienes que tener mucha gente a tu cargo, tienes que tener muchos gastos, está muy fiecializado. Y entonces, eh, tú imagínate que en lugar de hacerme lo que me hicieron, pues realmente me hubiera metido en el follón que estuve a punto de meterme eh, en la finca de la Marquesa con un estudio de arquitectura con 40 o 50 arquitectos para realizar todo lo que teníamos en marcha y que de repente hubiera venido lo que era la crisis que vino. Imagínate de que hubiera sido Juan Antonio Alberdi, pues a lo mejor Juan Antonio Alberdi pues hubiera tenido le hubieron decapitado porque no hubiera podido sí. levantar cabeza. Hubiera tenido eh, demasiadas deudas que no podría pagar. Efectivamente. Entonces, eh, no para nada, no tengo ningún tipo de rencor ni contra nadie ni contra nada, ¿no? De aquello. Eh, todo aquello lo que me supuso fue una experiencia eh, gracias a eso, bueno, pues yo siempre he sido arquitecto urbanista eh, aparte de construir uh -huh. edificios bastante buenos que, que he hecho en mi vida eh, y bueno, pues eh, con mi experiencia de perito judicial aquello me sirvió para ser todavía mucho más experto yo he realizado muchas periciales judiciales y eh, en contra de la corrupción urbanística no solo contra un partido sino contra todos los partidos que, que me pedían ayuda para, para, para ir contra ellos te puedo decir que en toda la zona de murcia pues hemos hecho periciales judiciales sí, pero eh, al me interesa no, pero me interesa me interesa el equipo de gobierno no nos vamos a murcia. el, el, eh, el a, de Alberti, gobierno eh, lleva usted un sí. año verdad un año prácticamente no, va a hacer... Va a ser un año de abril prácticamente uh -huh. digamos que lleva un año eh, el pleno eh, del ordinario del pasado lunes fue el primero de 2021 donde el debate se centró en las ayudas a la hostelería una moción del partido popular que usted apoyó que Vox apoyó uh -huh. ...y que el equipo de gobierno rechazó. Ayer el, el presidente Chimo Puig ya anunció que van a llegar millones... ...creo que 400 millones de euros para ayudar a todos los autónomos... ...no solo a la hostelería, profesionales, empresas... Bien, eh, quiero que me diga desde el grupo municipal de Vox... ...si es suficiente el dinero que el ayuntamiento va a destinar... ...a los sectores afectados por, por las medidas restrictivas... ...y por esta pandemia. No, yo desde el principio dije... En el tema de los presupuestos de 2021, yo ya hice una enmienda, bueno, hicimos una enmienda, el grupo, eh, que había que rebajar, de alguna manera, 41 millones de euros como mínimo, porque, por desgracia, este año va a ser muy complicado y, de hecho, se está viendo. Entonces, eh, lo que no se puede consentir es que haya comercios, pequeños comercios, hay estela, hostelería como está, eh, teniendo el, mayor, el menor porcentaje de, de riesgo de, de contagio de COVID, con un 3,5% contrastado eh, en contra de, por ejemplo, lo que son eh, los centros educativos o cualquier otro tipo de los centros comerciales grandes. Eh, van, lo están pasando muy mal y lo van a pasar peor, han cerrado la mayor parte de ellos y, y la verdad es que da pena eh, verlos, eh, algunos de ellos abiertos para poder dar un café para llevarse la gente o para subsistir de alguna manera, ¿no? Entonces, el ayuntamiento eh, ya expliqué en su día que lo que decían de que habían aumentado las partidas, pues realmente no era, no era, no era de uh -huh. todo cierto, si queréis te puedo dar cifra. No. Eh... Han bajado... Uh -huh han bajado de lo que al final se dio. Una cosa es lo que sale en principio, lo que es el presupuesto, y luego las modificaciones. Te o sea, eh, mando que en el año pasado hicimos más de unas 35 Patricia, modificaciones. Ya, pero, Alberti, Patricia dice que hay 1.800.000 euros para ayudar a esos sectores económicos que se han quedado atrapados por las restricciones y por la crisis. Sí. Eh, no claro. es suficiente, debería haber más. Para nada. Es que al final el año pasado dimos 3.000 y pico de euros es que resulta que ese millón 900.000 euros es precisamente para el tema de ayudas del COVID. Uh -huh. Entonces, dentro de ese, de ese eh, capítulo hay muchas más ayudas que dimos el año pasado, el año pasado sin tener el programa que vamos a tener este año. O sea, realmente uh -huh. lo que hay que habilitar son partidas esperando para poder darlas a los elicitanos. Sí. El ayuntamiento eh, recibe el dinero, aparte de ayudas de, de la consejería o del Estado, eh, que son ayudas que al final son motivadas por los impuestos que estamos pagando los solicitanos, no no nos vamos a equivocar, que recibe el Estado o recibe la Consellería y al final nos devuelven parte de ello, ¿vale? Pero el resto son directamente… La mayor parte de ingresos es el IBI, el IBI directamente de todos los solicitanos. Pues ese dinero de los solicitanos, uh -huh. en esta época de crisis, tiene que volver a los solicitanos. O sea, vamos a dejarnos de historias de… De, de, de, de levantar aceras, de levantar todo, eso puede llegar a esperar. Habrá que levantar las que sean eh, obligatorias y están muy mal estado. O sea que usted la inversión hacer. para Vox no debería ser prioritario invertir en obra pública en 2021. No, no se dice que es que la economía hay que, hay que fomentarla y hay que tal. Vamos a ver, eh, la economía, eh, ¿a quién le repercute la economía de la peatonalización de la corredora? a una empresa que se ha adjudicado, uh -huh. que conforme el, estamos viendo el informe del señor interventor, ya veremos a ver cómo se ha adjudicado. No digo eso, ¿eh? digo todo, porque él lo ha dejado... Sí, bastante, luego hablaremos de las contrataciones. Sí. Albert, es que no hay mucho tiempo. Eh, quería Marce. preguntarle una cosa. Hablando de las ayudas, del dinero, del presupuesto, que se va a aprobar en un pleno extraordinario en unos en unos días, ¿usted cree eh, Vox que... ¿Cree como el Partido Popular que el equipo de gobierno está malgastando el dinero que está llegando del Consejo para combatir el COVID? Se lo digo porque el Partido Popular tuvo acceso a los informes en los que ese dinero, parte de ese dinero, se destinó, por ejemplo, a la contratación de un fotógrafo, de periodistas, de diseñadores gráficos. ¿Usted también considera que, que se está malgastando ese dinero? Hombre, yo no no hemos tenido nosotros ocasión de, de, de llegar a ese informe. Date eh. cuenta, Rolomarí, que nosotros somos, aparte, pues jóvenes políticamente. Sí, no son, nos consideramos políticos y no tenemos un equipo como el Partido Popular que lleva toda la vida eh, legislando. Entonces, eh, no lo sé, no lo no ah, puedo decir. Que ustedes que no mismo, han visto eso. Y otra cosa, pero sí, yo sé que ustedes también han estado muy activos a la hora de ver cómo se está gestionando los brotes graves declarados de COVID en la residencia de Altavix y en el asilo de San José. ¿Qué está pasando allí ¿Qué, ¿Qué información pues, tienen ustedes? Pues mira, tenemos información de primera línea, porque empezamos comenzamos con el tema de, de Altavix, con, con un problema que tuvieron de chinches. Eh, se presentó una denuncia en el juzgado por mediación del general Mestre, Eh, ...porque era impresionante, o sea, tenemos unos vídeos... ...que al final han salido dos vídeos ahí en, en el periódico de información... ...de los chinges corriendo por encima de la cama de los abuelos... ...entonces aquello nos indignó, había fotografías... ...de cómo estaban las instalaciones y aquí empezó a motivarnos... Eh, ...una vez que vino ya el tema de la pandemia... ...entonces eh, vino el tema del problema de que no tenían EPIs... ...no tenían majarillas, eh, la, el equipo, las auxiliares y, y por eso empieza... Entonces, bueno, en, en aquella época un compañero nuestro, Samuel Ruiz, eh, la fábrica de calzado, pues la reconvirtió para fabricar el tema de batas y epis. ¿no? Eh, nosotros, eh, tanto Aurora como yo, pues eh, compramos una serie de material para también pues, para fabricarru y estuvimos repartiéndolo por todos los sitios que nos lo pedían. ...y uno de los sitios es precisamente eh, el ácido de San José... ...pero en principio en principio fue previamente la, la, la residencia de Altavix. la residencia de Altavix empezamos haciendo una moción... para ...porque nos preocupaba... Eh, ...siempre hemos dicho que tenían que hacerse test a la población... ...y sobre todo, lógicamente, a la residencia de ancianos... ...debido a la gran mortalidad que tenía... Empezó en el mes de marzo y hubo 13 fallecimientos, eh, no se hacía antes en aquella época. Entonces esos fallecimientos la mayor parte de ellos dijeron o, o lógicamente no podían testar de que fuera por COVID. Pero bueno, pues eh, los síntomas que tenían pues eh, podían dar darnos pie a que era precisamente por COVID. ¿no? Entonces nos empezamos a preocupar, empezamos a hacer cartas, empezamos a pedir su intervención... Eh, ...pedimos a, al señor alcalde que por favor que pidiera que fuera la UME... ...al final sí que fue la UME... ...y te puedo decir que por no extender mucho... ...hemos presentado muchísimos documentos... ...e incluso eh, bueno pues eh, nos pusimos en contacto con los propietarios de, de Ciudad Jardín... ...para habilitarla, para precisamente desahogar... Eh, ...tanto gente del hospital... Eh, ...para hacerlo una especie como de hotel mecanizado... Eh, ...movilizamos a Iberdrola, a fontaneros, a electricistas, a, a gente que... voluntarios que nos iban a, a ayudar a limpiar todo todo el tema... ...y al final, bueno, pues eh, de la consejera dijeron que no hacía falta, ¿no? Y ahora lo hemos vuelto a, a ofrecer porque realmente de todos los eh, residentes... Eh, ...únicamente quedan 19 eh, residentes que todavía no han dado positivo... ...y todo lo demás están en unas condiciones precarias... ...no, están, están muy mal. Y el está hablándome no de, lo, está? de las dos residencias... ...de Altavís y el asilo de ancianos. Las dos están muy mal, por desgracia... ...y bueno, en Altavís se puede decir que no está ni el director... ...el director está con, pues, positivo... ...la coordinadora también, las dos coordinadoras también... Eh, ...las auxiliares no dan abasto... Eh, ...hay 20 abuelitos que... ...que está muy mal hay muchos que también que están cerados eh, solo solo hay 19 que se pueden salvar en, en el ala c eh, y ustedes la... quieren que esos 19 vayan a ciudad jardín queremos que lo saquen de allí queremos que intervenga la consellería una vez que no hay intervenido nada más que todo lo que ha salido en la prensa que han intervenido no han mandado dos médicos que eh... Un médico y una, una auxiliar o una enfermera por la mañana a dos horas y otro médico con otra enfermera por la tarde. Pero no para nada más que para supervisar. O sea, no, ni tan siquiera han intervenido en algún enfermo. ¿no? entonces Y aparte, uno de los, de los médicos ahora también está de baja. Eso es lo único que han hecho. Sí. El tema del material, eh, doña Antonia Soriano nos comentó en una, en una comisión que tuvimos de portavoces, que estaba todo controlado que tenían equipos que tenía material que la gente también estaba coordinada y resulta que eso fue el martes 12 de este mes que resulta que esa misma tarde pues habíamos ido habíamos acudido para llevar 300 epis porque nos habían dicho que los que tenían que venían de la consellería o del, del hospital que transpiraban y las auxiliares lo que tenían que hacer que pasando de una habitación a la otra, nada más salían de la primera, se tenían que embalurnar con agua y lejía para no contagiarse ellas y directamente pues que no contagiar al, al usuario de la siguiente. ¿no? Claro, o sea, es, es tremendo lo que lo que está describiendo Alberti, eh, pero me ha sorprendido porque ustedes la propuesta de recuperar Ciudad Jardín como lugar para albergar a los residentes no COVID eh, uh -huh. mayores, eh ¿por qué la han podido hacer desde Vox? Eh, ¿quién es el propietario de Ciudad Jardín? No, no lo hemos hecho desde Vox, o sea, lo hemos hecho directamente como como, como voluntarios por España, ¿no? Eh, el propietario son do, son varios propietarios, es una sociedad y bueno, pues eh, tengo un amigo, es uno de los de los socios y entonces pues salió la idea y directamente fuimos a visitar Ciudad Jardín. Te puedo decir que las dos eh, las dos plantas superiores si te enseñan las fotos, pues, pues al final están como estaban en, en aquel momento. Lo tienen todo tal cual. O sea, te cuento que directamente lo que es el IMED eh, hizo un convenio con Ciudad Jardín, se llevó a los médicos, a todo el mundo que se quiso ir para allá, pero con la condición de que no se pudiera abrir en X años. ¿no? Entonces está todo tal cual, o sea, la medicina es todo. Y las habitaciones y las veces que están con todo, todas las sábanas, las las camas, ...en las televisiones, o sea, todo para entrar... ...o sea, uh -huh. es mi hijo... ...mi hijo Marco, de tiene 17 años, nació allí, ¿no? Entonces, uh -huh. o sea, el otro día vi hasta la incubadora... ...la incubadora donde donde yeah. estuvo él, ¿eh? ¿no? Entonces, eh, pues uh -huh. era una pena... Uh -huh. ...lo único que había que hacer es arreglarla... ...y las dos uh -huh. últimas plantas, pues... ...pues en este último uh -huh. eh, informe que le hemos hecho a la Consejería... ...pues era cuestión... ...tenemos uh -huh. también la gente que está deseando... Echar una mano en todo y, y era para por lo menos meter a esos 19 abuelillos que, que todavía están en positivos o sea, al verde y, y, que... y, y qué y qué dice de las personas negacionistas que parece eh, que también eh, existen que niegan lo, la realidad lo que está ocurriendo pues mira mmm, lo único que te digo es que, que no sabemos qué está pasando realmente Eh, a verlo ahílo porque como dicen almeigan no pero porque sí pero lo han provocado lo han hecho es un virus eh, programado en china pues para para de alguna manera cargarse no se sabe él nunca ni sabremos nunca el número de, de gente que ha muerto eh, lo han provocado para para los ancianos y para la gente que ya no es útil para para quitar a para dignar a la población que lo que quieren en principio parece ser que los grandes eh, multimillonarios de todo el mundo, no se sabe. Mm. Lo que sí que se sabe es que existe y que está afectando sobre todo a la gente que tiene problemas respiratorios, que tiene problemas, que tiene pocas defensas, que, que son mayores y la propagación es, es muy grave. Tenemos que... Tenemos que terminar casi ya y queda un asunto, Alberti, eh, sí. que llegará el próximo lunes o la próxima semana eh, con, con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro Ábalos. Y es que van a inaugurar esa línea de alta velocidad entre Madrid, Elche y Orihuela en una primera fase. ¿Qué tienen ustedes mm. que decir desde Vox? Pues nada, que bienvenida sea, que llevamos esperando muchísimo tiempo. Eh, pero qué bueno que el Che ha sido un poco ninguneado, ¿no? por esta gente. El Che pues es un, la tercera la tercera ciudad más importante de toda la Comunidad Valenciana y hombre, tenía que haber tenido un trato bastante mejor con el tema del AVE y tenía todavía queda pendiente pues todas las conexiones con el AVE, con el aeropuerto ...que está dentro del municipio licitano... Y, ...y bueno, pues ahora también lo quieren cambiar de nombre... ...pero realmente es nuestro aeropuerto... ...y esas comunicaciones no están hechas todavía... Eh, ...habría que hacer urbanísticamente... ...pues una conexión desde lo que es eh, Elche... ...directamente con, con con el AVE... ...con la, la pequeña estación que nos han dejado el AVE... Eh, ...que nos asemeja un poco, por ejemplo... ...al tema de, de Villena, ¿no? y cuando yo fui a coger el AVE pues automáticamente fui a la estación y me encontré con que no estaba allí tenía que que ir campo a través un montón. Pues aquí pasa lo mismo, o sea, teníamos que haber tenido una estación pues mucho más emblemática pues como como lo tienen por ejemplo Alicante. Pero bueno, si está así, lo, pues, sobre todo lo que sí que las conexiones eh, tienen que realizar eh claro, y, y de autobús, de, de cercanías y sobre todo de de, ...de coche, ¿no?, de vehículo. Como arquitecto, usted comparte... ...la, eh, la opinión del alcalde... ...de que el, el mejor la mejor ubicación... ...de esta estación del AVE... ...ha sido Matola, ha sido la periferia... ...y no el Cascurva, ¿no?, ¿para que se convierta... ...en referente provincial? Hombre, lo más fácil... ...o sea, eh, meterlo dentro de la ciudad... ...lógicamente iba a ser problemático... ...y más con el tren que tenemos aterrado... ...pero ha sido lo más fácil de meterlo fuera... Eh, piense a matola que les ha venido muy bien por el tema de la, de la el, lo que es el proyecto de la línea para que no interviniera en genial y para encauzarlo por donde la encausdo para coger luego ya lo que está la, la, la entrada en lo que es alicante y lo que se desví hacia madrid esa es la zona más fácil realmente urbanísticamente y económicamente pues juan anterior Antonio... no creo que hubiera sido a la mejor Pues Juan Antonio alberdi eh, concejal del Grupo Municipal de Vox, ha sido pues eh, un placer haberte estrenado eh, hoy en nuestro programa La Glorieta, hablando de temas de actualidad en el Che y también del pasado, un poco para conocer, para ubicar eh, quién es Juan Antonio Alberti, a nuestros telespectadores y también a la audiencia. Lo único, Rolmari, que te tengo que aclarar es que yo aquí estoy no para el revancha, sino al revés. Para ayudar al pueblo ilicitano, yo tengo mucha experiencia en corrupción urbanística, en urbanismo, en el trato con las personas y, sobre todo, lo que quiero es atender a la gente, a la gente que tenga algún problema. Estamos abiertos a ayudarle, a oírle y a pedir pedirle reivindicaciones que sean justas y que nos pide cada uno de los ilicitanos. Alberti. Estamos para ayudar al ilicitano. Alberti, ¿y qué, qué nota le pone a la gestión urbanística del Ayuntamiento de Elche en este equipo de gobierno? <risa> Yo, muy mala, de verdad, muy mala. Muy mala, pero no de ahora, de, de hace tiempo. No, no, no, vale, le pregunto no, por este equipo de gobierno, por este equipo de gobierno. Por este equipo de gobierno, pues mala, de momento mala. O sea, eh, mala. Ya iremos hablando del tema, porque no te puedo decir nada. Pero la verdad es que es muy mala. Ya pronostiqué que el nuevo plan general no se va a aprobar conforme lo quieren hacer. Eh, es muy difícil hacer ahora una revisión de un plan general. Como un amigo dice, el urbanismo se hace, o con muchísimo dinero, con la Guardia Civil. Y lo que no se puede pretender echar ahora la culpa es a la, las zonas residenciales eh, que eran suelo urbanizable programado, que no se han desarrollado, no ha sido por culpa del, del promotor ha sido por culpa del ayuntamiento que no han interesado desarrollarlo. Eh, y había mucha gente que quería, por ejemplo, eh, pues chales eh, en la zona de Maitino, en Balsares, eh, en, en, en Torre Azul, eh, en El Vincle. Eh, estaban deseando tener esos chales, esas viviendas, unifamiliares, que somos típicos que queremos chales en, en el campo. ¿no? Eh, y el equipo de gobierno no quiso hacerlo. Entonces, no es culpa de... ...de los promotores ni de la bueno, eh, ni del urbanismo. No quiso hacerlo un equipo de gobierno... ...que lo han elegido los electores... ...y que ha ganado uh -huh. las elecciones... ...y que en su programa... Eh, ...pues eh, apuesta por una conservación del suelo... ...del territorio, de no construir... en eh, ...parcelas menos de 10.000 metros cuadrados... ...en el Candelch, ustedes por lo que está diciendo... ...apuestan por una construcción de menos de 10.000 metros ¿no? cuadrados... ...en parcelas de 2.000, no, ese es el no, gran debate... Sé. No, no me has entendido. No, era de suelo que ya estaba programado. Era suelo urbanizable programado, que con un plan parcial eh, se puede desarrollar. No hablo del campo. El campo ah, sí que ya, son ya. 10 de metros las cuadrados que... y los géneros. Ya, sí, ya. Sí, sí, sí, sí. De las zonas He que estaban programadas y que no se han desarrollado. Efectivamente. Y ahora lo que se quiere es desprogramar eso. Para desprogramar eso te puedo anticipar que se necesita muchísimo dinero para indemnizar a las personas que tienen un suelo urbanizable programado encima que han presentado un plan parcial, han presentado una alternativa técnica y que no se les ha hecho ni caso. O sea, hay algunos de ellos que es que ni los han mirado. O sea, y no te quiero decir eh, por menorizar ciertas eh, cosas de algunos de ellos que me llegaron a decir porque no es el mismo equipo de gobierno. Pero no es la culpa de la gente de el que no se hubieran desarrollado. Entonces, ahora de descalificarlos para desarrollar otros, pues la verdad es que... Va a ser bastante complicado. Yo ya auguré, en la primera reunión que tuvimos, que no se va a llevar a cabo. Pues y eso. tendremos que hacerlo, como hace Alicante o vieja uh -huh. con modificaciones puntuales. Pues es importante lo que usted acaba de lanzar. Tendremos otro foco de debate en ese eh, suelo programado que no se ha uh -huh. desarrollado. Habrá que sí. seguir la pista eh, en la revisión del actual Plan General de ICC por dónde se va a desclasificar o cómo y de qué forma se van a desclasificar ese suelo urbanizable. Juan Antonio Alberdi, tenemos que poner ahí al punto final. Eh, volvemos bien. en otra ocasión, aquí al programa Cuando La Glorita. Cuando quede. Gracias. Muchas gracias a todos y gracias a, todo, a toda la gente que esté escuchando. 101.4 Teleelch Radio Marca. Llegado la gran oportunidad para estrenar todo un Fiat Tipo.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 101.4, Tele-Elx, Radio Marca. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues estamos ya en la recta final del programa La Glorieta y ahora sí vamos a abrir los micrófonos para las noticias. Hemos dicho que en este mes de enero hay muy malas noticias, mucho. Y vamos a terminarlo con peores noticias. Bien no, no la, ...la tasa de incidencia no ha bajado en Elche... ...al contrario, sigue subiendo de forma alarmante... Bueno, ...pues tenemos que sacar buenas noticias de donde sea... ...Marga García, buenos días... ...buenos días Ross ...bueno pues como tú dices, el mes de enero... ...bueno pues termina con, con malas noticias... ...y es que la incidencia como dices... ...no baja sino que sigue aumentando... ...y es que a día de, a día de hoy ya sobrepasa los 2.000... ...en concreto 2.138... ...por cada 100.000 habitantes... ...y es que en tres días... ...en Elche ha habido... ...2.342 nuevos positivos... ...y ya la cifra está llegando a los 16.000... ...desde el inicio de la pandemia... ...unas cifras... ...pues realmente... ...que nos hacen temblar a todos... ...y encima... ...pues lo peor de todo es que... ...tenemos que lamentar 14 nuevos fallecidos en tres días... ...con lo que la cifra ya asciende a 106... Bueno, pues esto no es ninguna broma, eh, había optimismo de terminar enero, lo comenzábamos esta misma mañana, uh -huh. a, a, eso sí, habíamos dicho a espera de los de la actualización de los datos, tú nos has traído, nos has vuelto otra vez a la cruda realidad, sí. había esperanzas por esa estabilización de los ingresos hospitalarios, de los días, sí. que llevábamos dos días sin, sin ingresos, Pero es verdad que la ocupación de la UCI sí que ha aumentado, sí, que sí, ha aumentado. la gravedad eh, es extrema, como uh -huh. dijo el alcalde ayer mismo. Sí, sí. Y esto lo único que pone de manifiesto es lo necesario que son las medidas restrictivas uh -huh. que comienzan hoy a las 3 de la tarde. Sí, a las 3 de la tarde durante el fin de semana, en concreto hasta el próximo lunes a las 6 de la madrugada comienza ese bueno confinamiento perimetral, ya no solo de Elche, sino de otras 15 ciudades. ...que representan pues prácticamente el 50% de la población de la Comunidad Valenciana... ...y bueno pues ayer el alcalde pedía esa responsabilidad social... ...que la gente no, no salga de la ciudad... ...a no ser que sea por algo imprescindible por una causa justificada. Y tampoco, bueno pues... Tampoco, tampoco, eh, desde aquí también pedimos autoconfinamiento, se necesita... Porque estamos en 2.138, la tasa de incidencia. Estamos en 106 fallecimientos en el Elche, se han disparado. Eh, las UCIs están también eh, con eh, con un incremento. Y aunque... Sí, la, la última actualización, los datos de hoy todavía no los tenemos, pero sí de ayer eran 71 las personas que estaban en la UCI, cuatro más que el día anterior. Bien, con lo que la gravedad, evidentemente, nos pone... Nos pone, nos pone en una situación triste para terminar este mes de enero, pero hay algo positivo y es que se han vacunado eh, más de 100.000 personas en la Comunidad Valenciana, uh -huh. con lo que ese puede ser el dato positivo. Las sí. vacunas se, se están poniendo, es cierto que hay problemas con las farmacéuticas, sí, sí. pero eh, hemos comenzado la vacunación. Qué importante noticia. Sí, se van no hay que Se van cumpliendo, se va cumpliendo ese plan de vacunación y al final es la, la esperanza que tenemos que vaya avanzando ese plan y que cada vez más personas en la comunidad valenciana, bueno, pues que se que se vacune, bueno, pues a la espera de que esto, bueno, pues interese, sí. que acabe ya, porque los datos pues no son nada positivos sí. y no, ya no sabemos qué. Sí. Bueno, no, no sabemos qué hacer para que eso prueba, vaya casa, descendiendo. Quedarnos en casa y eh, también hay otra buena noticia y es que el mes de febrero lo vamos a comenzar eh, con la llegada del AVE, un tren que hemos reivindicado pues durante décadas. Sí, porque el presidente del Gobierno inaugura el próximo lunes 1 de febrero esa línea del AVE madrid elche orihuela estará aquí en la provincia de Alicante junto con el presidente de la Generalitat, Chimo Puig. Se subirán al tren en Alicante, también irán hasta Beniel para recoger al presidente murciano y también eh, luego vendrán aquí a la estación de Matola. Así que bueno, por lo menos empezamos el mes de febrero con una buena noticia, mm, con esa con llegada del AVE por fin a Elche. Lo malo es que llega... En el momento en que estamos autoconfinados. No, no podemos coger el AVE, pero bueno, <risa> tanto tiempo esperando y llega pues ya ha llegado. ahora Bueno, pues nos traen el AVE. ¿Y qué más nos trae la Junta de Gobierno? Creo que hay <coughs> hay las ayudas directas, ¿no? Hoy nos trae esa Junta de Gobierno. Importante Eso es. Importante esa reunión. Sí, la Junta de Local de Gobierno aprueba esta mañana la adhesión del ayuntamiento a ese fondo de la generalidad para bueno, ayudar a esos sectores más afectados por la pandemia. El se aportará eh, cerca de un millón de euros para gestionar un total de 6,2 millones en ayudas y bueno, pues esos se presentan en 2000 euros a las empresas más 200 euros para cada trabajador. Esta cantidad saldrá de la partida municipal de ayudas COVID de la que se podrá disponer en unos días en cuanto se apruebe de forma definitiva ese presupuesto de 2021 que, bueno, pues eh, en un pleno extraordinario que se celebrará la próxima semana. Así que desde ese momento estará ya aprobado ese presupuesto y ya se podrá disponer de esa partida de ayudas y algo más amarga o bueno, Pues una hoy en principio intensa. tenemos esa junta local sí. de gobierno, bueno, que vendrá cierto, como siempre cargadita. Por cierto, no sé si estuviste tú ayer en la rueda de prensa del alcalde, que dio los datos de esos agentes de la policía local, sí, y más nacional. de 300 agentes policía local, nacional y Guardia Civil que participarán en ese operativo específico durante todo el fin de semana, pues para garantizar que se cumpla ese confinamiento perimetral. Esperemos que se cumpla, que no haya esas fiestas ilegales, esos comportamientos irresponsables y si los hay pues eh, informaremos de ello el lunes 1 de febrero. Marga, muchas gracias, volvemos... que pases lo mejor posible sí. este fin de semana. Esperemos en casa, en casa, en casa por supuesto, pero bueno volvemos a la una con toda la información, nuestra web y mm. en el Telenit esta noche. Hay muchos libros y películas que siempre hay algo que hacer en casa. Que leer, sí. y leer. Mm. Muchas gracias, Hasta luego, Marga. Nos volvemos a, a ver en unos minutos en la redacción y a la una ya saben ustedes que Marga García llega con Salvador Campello aquí en el 101.4 de Television Radio Marca para dar las noticias de esta jornada de viernes 29 de enero. Nosotros continuamos ahora la ronda de noticias y lo hacemos con la actualidad deportiva con Paco Gómez. Hola, buenos días. Algo más que tres puntos hay en juego este sábado a las seis y media en el estadio de Mestalla. Es el partido de las urgencias para un Valencia recién eliminado de la Copa del Rey, que tan solo está a dos puntos del descenso, mientras que el Elche está en la zona roja a dos de la salvación y a tres del conjunto valencianista. Un encuentro en el que también está en juego el futuro de Jorge Almirón, o al menos eso se supone viendo la trayectoria del equipo. Para Raúl Guti, el centrocampista blanquiverde, el más caro en la historia blanquiverde, saben la racha que están pasando, se agarran a una victoria para darle un giro radical a la situación. Guti, es complicada, somos conscientes de ello, pero nosotros trabajamos día a día eh, para revertir la situación. Obviamente, el equipo habla, eh, con el míster hay, hay charlas y, y claro que, que intentamos ayudar y aportar eh, cada uno todo lo que puede y más. Las cosas no están saliendo como nosotros queremos, obviamente no, nosotros lo sabemos, pero para eso mismo tenemos este sábado una, un partido vital para nosotros y, y como he dicho, revertir la situación cuanto antes, porque porque esto eh, se pasa muy rápido y, y obviamente todo el mundo sabe que la primera división es muy complicada, pero como he dicho también, eh, con un partido que ganes, eh, todo cambia y, y el equipo volverá a coger a esa confianza que, que tanto necesita. Pues vamos a ver si el Elche es capaz de ganarle a uno de los peores Valencia de la historia, a pesar de ser tres veces el presupuesto del Elche, pero en la que tabla clasificatoria desde luego no lo está demostrando, solo hay que ver un dato el último partido que el Elche ganó fue precisamente al conjunto Che el 23 de octubre en el Martínez Valero para ese partido eh, Almirón solo tiene la baja de Fidel recupera a hombres importantes como Guido Carrillo además de Núquenfulú y Dani Calvo, hasta luego hasta luego paco y ahora ya cerramos la ronda de noticias con la información del tiempo vamos a ver eh, si las temperaturas seguirán subiendo este fin de semana y si volverá otra vez a soplar el fuerte viento nos lo cuenta vicente bordonado el tiempo en teleche en radiomarca con Vinte bordonado colaboran autofima yundai y la vaquería del camp delche de Bueno, La masa de aire cálido en altura y el viento de poniente siguen garantizando el calor. Ayer en buena parte del territorio alcanzábamos los 28 grados e incluso rozábamos en algunas ciudadanías los 29 grados. Hemos tenido una noche prácticamente de verano en la ciudad de Elche, en la estación meteorológica de Telaes. Durante buena parte de la madrugada la temperatura no ha bajado de los 18 grados. A las 7 de la mañana, 7 y media, una temperatura en el aeropuerto del Altec en torno a los 19 grados en el sur del candel sí que ha bajado la temperatura valores en que han rondado los 11 10 grados para hoy se espera una jornada marcada por la estabilidad atmosférica el predominio de cielos despejados por la mañana apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto que tan solo va a enmarañar el cielo de nuevo la jornada va a estar marcada por el calor y es que el viento flojo de poniente durante la mañana de noroeste y por la tarde de suroeste nos va a dejar junto a la masa de aire cálido en altura, la tropical marítimo eh, temperaturas de récord en buena parte del territorio alcanzaremos los 28 incluso en algunas pedanías podríamos rozar los 29 grados pero este calor tiene las horas contadas porque eh, para el fin de semana se retira la masa de aire cálido que nos ha acompañado durante los últimos días, llega una masa de aire más templado, esto va a provocar la normalización de las temperaturas, mañana sábado una máxima en torno a los 22 grados, una mínima que durante esta próxima madrugada en la ciudad bajará por lo menos hasta los 16 grados el domingo 20 grados de máxima aporte considerable de nubosidad de tipo alto durante todo el fin de semana y el protagonista será el viento fuerte, mañana sábado, rachas de 70 kilómetros por hora, el domingo los 60, el lunes todavía quedará algo de viento con rachas de 50 kilómetros por hora, ambiente relativamente más soleado con intervalos puntuales de nubosidad de tipo alto. Temperaturas que vuelven a subir para el lunes 22 grados, el martes predominio cielos despejados con temperaturas en torno a los 23 grados. Hasta luego. 101.4 Teleelch Radio Marca.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 negocio muchos problemas la diario. glorieta con rosemary Alonso un madrileño un argentino y un polaco no es un chiste lo que les voy a contar eh, sino la banda el trío que formó una banda colectivo panamera que sorprende por la renovación que hace de los ritmos del otro lado del atlántico desde la cumbia hasta el cálypso les invito a que bailen con esa música. Dónde naufragan los barcos que llevan sueños. En medio de una tormenta perdió la vida, murió el capitán. Y el agua borró sus huellas. Lloraron de pena todas las estrellas que le vieron marchar. Confesó su secreto, lobo de mar inquieto. Un pirata sin ley que fue quemando los puertos sin mojarse la piel, no tuvo prisa en llegar. Movia su vela el viento, su vida fue el movimiento una botella en el mar. Lágrimas que fueron a parar a ese río, dejaron vasos vacíos. canción fue el rugido del mar Y en las grietas del tiempo Un canto a la libertad Yo esperaré tranquilo Ya se van calmando Las olas del mar Esperaré sentado mientras yo le canto Al día que se va No tuvo prisa en llegar se ya en el mar lágrimas que fueron a parar ese río dejaron vasos vacíos y madre de 4 Telehelp radio marca No esperes a que ocurra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 A continuación, te daremos unos consejos de cómo debes tratar un sub nuevo para que dure muchos años. Arranca, avanza, viaja, diviértete, mójate, ensúciate, derrapa y sobre todo... No dejes de moverte, ese es el mejor consejo que podemos darte Gama Sub de Skoda, una gama versátil y con todo el equipamiento que necesitas Desde 15.300 euros, consulta condiciones en Skoda.es Ven a tu concesionario Skoda, en Elche Serreimport y en Alicante Remeicar Hay un vehículo para cada persona, nosotros los tenemos todos Grupo Serrano Automoción Comercial Persianera, puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje La Glorieta Con alonso Pues hemos llegado ya al final del programa La Glorieta, quedan tres minutos para poner el punto final y nos vamos recordando que la tasa de incidencia de casos positivos por COVID se ha disparado de 1.740 casos acumulados por cada 100.000 habitantes que teníamos el pasado martes, hoy viernes, tras la actualización de los datos de la Consejería de Sanidad se sitúa en 2138, una cifra que pone de manifiesto la extrema gravedad que estamos sufriendo en Elche y pone de manifiesto la gran necesidad de esas medidas restrictivas ...que comienzan a partir de hoy viernes a las 3 de la tarde... ...y es que Elche se cierra perimetralmente... ...nadie podrá salir ni entrar de Elche... ...sin causa justificada... ...al igual que el resto de las ciudades valencianas... ...con más de 50.000 habitantes... ...nosotros pedimos aquí, que se queden en casa... ...volvemos el lunes, cuídense. Hoy ya sé que debo regalarme todo aquello que no hice por gustarme. Hoy mi rumbo es mi corazón. Hoy ya sé que debo escucharme decirme todo lo que no me ha dicho nadie. ¿Quién te ha dado vela en este entierro? Si tú no estás de acuerdo, aquí tienes un recuerdo. ¿Para que trates de olvidarme en el intent tot voi a pailar sin freno Que no soy don perfecto, pero tampoco hemos venido a esto. Soy el rey de mi reino interior. Y me escribo a corazón abierto. No me da miedo enseñarte mis defectos. Mis cicatrices me hacen ser lo que soy. Si tú no estás de acuerdo, Déjame. aquí tienes un recuerdo. ¿Para pa que trates de olvidarme y no mueras en él in ten...